La mala vida a hizo la calle me vio crecer, Yo sigo a paso firme, siempre sin retroceder la ley. En la calle es de caer, primero a todo él me quiera ver caer. La mala vida me hizo la calle me vio crecer. No sigo a paso firme, siempre sin ceder la ley. De la calle es de caer, primero a todo aquel que me quiera ver caer. La mirada desaprenda es el sendero que me guía hoy. donde está mi familia donde encontré mi terreno la calle mi hábitat mi cualidad habilita soy unmiecho calmo pecurdón de tempestad y las pasos que la muerte no espera y de mis calles comprendí que esto no es por para... pa la calle a base de Benito te vuelves a bueno en este sitio se ha puesto para mi ambicio. con unidad, ante la en calle no es que haga adelante pero estoy rima en el jale tu tubo para el vale usted sabe de qué hablo mexa mafia con el gramo le trae su regalo caro porque ha costado juntar a estos cuatro no es producto del destino es producto del trabajo de los golpes de la vida y de enfrentar la travesía de saber que la calle va más allá de tu esquina todo daría por seguir haciendo rimas pero ya no queda nada Al rap entregado mi vida estoy en la, trocina, en la de la mazmorra desde el cierro conmigo hasta el entierro. La mala vida me hizo, la calle me vio crecer. Yo sigo a paso firme, siempre sin proceder. La ley de la calle es ver caer. Primero todo aquel que me quiera ver caer. La mala vida me hizo, la calle me vio crecer. Yo sigo a paso firme, siempre sin proceder. La ley de la calle es ver caer. Primero todo aquel que te quiera ver caer. Edificios de concreto, cárceles de acero. La mala vida me hizo convertirme en un guerrero. Ancho los rencones con sangre del corazón, experiencia de la calle como filosofía, que lloren en tu casa y que no lo hagan en la mía, sueños y recuerdos al tesoro en mi valija, la noche es mi casa, las estrellas mi cobija, si lo pienso lo digo, si lo digo es que lo siento, envidias es que me tiran las tomo como alimento, experimento los consejos que del viento, soy un rebelde con causa, la causa la llevo adentro, ante la adversidad, humildad como muestra, la Es la mejor maestra. Grimen, yeah. aKJ escritor 7. Mexad Juárez, mafia. Tal vez no soy lo que tú de mí estás imaginando. Estuve secuestrado en el Dejando mi legacía en la ciudad donde voy dejando rastros. Me guía ni entología, nada que ver con los rastros. En realidad no me importa cuántas bocas hablen mierda. Solo pienso en lanzar lo mejor de mí cuando sujeto el mí con la puta, la puta mano izquierda. La mala vida me hizo la calle me dio crecer. Yo sigo paso firme, siempre. Toda la Barbie A Jogi de Jitka Promotions Street Teachers M3XM Black Cool en los coros Yeah La mala vida me hizo La calle me vio crecer Yo sigo paso firme Siempre sin el